Agustín Prieto Justos, de Padres Castellanos. Nací el primero de septiembre de 1927. Eh, ¿Qué recuerdos tiene de, de su infancia antes de, antes de, del año 36, de la Guerra Civil? Bien, a principios de 1936, en el barrio Carretera de Veovia. ...éramos unas 20 o 22 familias... ...todos obreros... ...o casi todos... ...estas viviendas situadas... ...enfrente de la fábrica de cerillas... ...yo, con mi corta edad... ...casi con nueve años... ...el día de primero... ...primero de septiembre... ...cumpliría los nueve años... ...percibía un ambiente revolucionario... ...en el barrio... ...antes del levantamiento fascista... ...un día estando en las vías del tren del vidazoa a la altura del matadero municipal me encontré con un vecino del portal 22 yo vivía en el 24 en el portal 24 casa de guillermo aludaray este vecino rafael díaz mesonero de unos 22 o 24 años comunista desde Este lugar <coughs> se, div se divisaban los montes de Arlaiz, a unos dos o tres kilómetros. En estos montes veíamos a los requetés moverse por el monte, al mismo tiempo que desde Guadalupe les disparaban los cañones del fuerte, pero los obuses caían bastante lejos de los requetés. Ahora, siguiendo con los recuerdos, también recuerdo cómo en el verano de 1936, julio o agosto, veía sobre la la zona de Mendívil, a la altura de Chocolates el Gorriaga, durante bastantes días, una luz que se encendía y apagaba intermitentemente ...como mandando mensajes en morse... ...parece que con tan pocos años pudiera... ...deducir que era un, un sistema de espionaje... ...pero yo así lo entendí... ...desde mi casa le veía fácilmente esa zona... ...mi casa estaba en la carretera de Obia número 24... ...enfrente de la fábrica de cerillas... ...sigo con mis recuerdos... Me recuerdo de una persona, señora mayor, pasaba acompañada de otra persona tocando un organillo, cantando generalmente canciones revolucionarias, de los fusilamientos de Galán y García y de los sucesos de Asturias. Entre esas canciones recuerdo parte de ellas, ¿puedo decirlo? Sí, y la voy a cantar, no bien. Si algún día vas a Asturias, descúbrete, compañero, de la muerte que han tenido esos valientes mineros, esos valientes mineros de la provincia de Oviedo, que han demostrado a España que no han conocido el miedo. ¡Ay, ay, ay, ay! Cuántos obreros murieron ...bajo las malas traidoras... ...de esos canallas del tercio... ...esta señora era ciega... ...con la cara salpicada de viruela... ...o alguna enfermedad parecida... ...estos recuerdos no están... ...hilvanados... ...por lo tanto... ...son recuerdos que van surgiendo... ...de mi memoria... ...según voy recordando algunos hechos... ...siguiendo con estos recuerdos... Como yo digo en algún pasaje de estas líneas, a pesar de mi corta edad, ya intuía el ambiente prerevolucionario. Recuerdo que todos los vecinos poníamos colchones en las ventanas y balcones que estaban orientadas al Monte San Marcial para así para así parar las balas perdidas. ...que nos pasaban de vez en cuando... ...recuerdo como estas balas perdidas... ...levantaban las hojas de los árboles plataneros... ...que estaban caídas en la carretera... ...recuerdo también como las balas ya directas... ...como de fusil ametrallador... ...que impactaban taca, taca, taca... ...en un letrero de propaganda de Bermud Cinzano... ...de Berubo Sinzano os da la bienvenida... ...el letero era de madera de unos 15 metros... ...estaba a unos 100 metros de mi casa... ...sobre el paso a Francia... ...recuerdo que nos levantaron nuestros padres... ...de la cama, de la cama todavía sin amanecer... ...el día 31 de agosto... ...junto a otros vecinos... ...de la casa número 24 de la carretera de beovia ...estos vecinos muy íntimos vivían en el segundo piso izquierda... ...nosotros en el primero izquierda... ...esta familia la componían Petra Zamora... ...y sus hijas Gloria Benita, María Ángeles y María Luisa... ...esta familia my, nos ayudaron mucho... ...eran parte de nuestra familia... ...esta familia como digo nos ayudaron mucho... ...especialmente... ...a mi madre... ...embarazada de nueve meses... ...y con... ...cuatro, cuatro hijos... ...pues bien... ...fuimos a Veovia... ...y nos metieron... ...en una especie de almacén... ...casi... ...pegado al puente... ...pasamos todo el día allí... ...incluso dormimos allí... ...y al día siguiente pasamos la frontera... La mañana del del 1 de septiembre de 1936, día de mi cumpleaños, nueve años, no se podía esperar más, ya que los requetes estaban casi a la altura de Puntas. Pasamos a Beoví y de allí a Urruña, donde nos dieron de comer una sopa, ...de verduras, de allí... ...a San Juan de Luz... ...donde estuvimos... 12 días... ...para entonces... ...a mi madre... ...la habían ingresado... ...en la maternidad... ...de San Juan de Luz... ...para dar la luz... El, ...el día... ...13 de septiembre... ...de 1936... ...a mi María Jesús... ...toda esta tragedia... ...la vivimos toda la familia... Gracias a la ayuda de la familia Zamora Y de nuestros tíos y abuelos Nuestros tíos hermanos de mi madre Eran Domitila, Saturnine y Ciriaco Mis abuelos Nicolás y Pilar Nosotros Emiliana, Luis y Agustín y María Esther Junto con nosotros pasaron la frontera otros vecinos La familia de... ...segunda López... ...con sus hijos Pepe y Ramón... ...y los hermanos... ...de segunda Pepita... ...y otra que no me acuerdo... ...también pasamos juntos... ...también vecinos... ...la familia de... ...Pérez Arregui... ...Alejandro... ...también pasaron la... ...frontera otros vecinos... ...éramos ocho o diez familias... <coughs> ...vecinos todos obreros... ...izquierdistas... ...después de... Eh, ...los días después de los días de San Juan de luz nos llevaron en tren a mazamet una ciudad creo que bastante grande ciudad con un nombre compuesto de mazamet y algo más tenía ejército ya que de vez en la ...en cuando veíamos desfilar a las tropas por delante del parque de bomberos... ...que es donde nos alojaron, en el desván. El alojamiento dejaba mucho que desear... ...ya que vivíamos en el desván, durmiendo en el suelo... ...y sin casi atendernos la comida... ...había que recogerla en un convento de monjas... Iban a recogerla mi tío ciriaco con 20 años y unos jóvenes, cuatro o cinco, que también vinieron con nosotros refugiados, también jóvenes de veintitantos años, pues estos jóvenes tenían que recoger la comida en dicho convento, se la daban en una ventanilla, esta comida dejaba mucho que desear ya que, quiero recordar, nosotros niños el arroz con leche no se podía comer. Yo quiero comentar que las monjas de este convento, como éramos refugiados y pierdistas, no éramos de su agrado. En la ciudad de, de mazamet quiero que estuvimos como un mes. ...esta po población... ...creo que estaba... ...por el pi pi Pirineo Central... ...después de pasar la frontera... ...no sabíamos... ...que había sido de nuestros... ...familiares... ...padres, hermanos... ...y otros familiares... ...toda una tragedia... ...creo que fue... ...en Mazamed... ...donde tuvimos noticias de mi padre... ...y de otros que estaban en Barcelona... ...entre estos... Estaba mi tío Tomás casado con mi tía Saturnina, hermana de mi madre. Después del mes de estar en Mazamet, fuimos en tren a Barcelona, donde nos donde nos esperaban mi padre, mi tío Tomás y otros vecinos que que esperaban también a sus familiares que estaban con nosotros. Al llegar a Barcelona nos alojaron en distintos hoteles a nosotros Toda la familia nos alojaron en el Hotel Vitoria, un apartamento en el tercer piso. Allí es, allí estuvimos ocho o diez días, de allí a Valencia, ya que mis padres, como trabajadores de la fábrica de cerillas de Irún, así como mis tíos y tías y otras familias en la misma situación que la nuestra, ...y también ovelos de la fábrica de cerillas de, de Irún... ...parece que todo estaba programado ya desde Barcelona... ...para trasladarnos en principio... ...a la fábrica de cerillas de Alfara del Patriarca... ...a unos 10 kilómetros de Valencia... ...al llegar nos alojaron a cada familia... ...en casa de familias autóctonas viendo que estas personas viendo que estas personas, bueno, familias estaban presionadas o un poco obligadas a admitirnos por unos unas autoridades en fase revolucionario en este pueblo agrícola casi total todavía había en las entradas del pueblo sacos terreros de los principios de la revuelta fascista en este pueblo alfara estuvimos unos meses no me acuerdo cuántos después nos fuimos a otro pueblo a unos dos o tres kilómetros se llamaba masarrochos mis padres seguían trabajando en la fábrica de cerillas de alfara en masarrochos estuvimos hasta terminar la guerra entretanto ya en 1938 nuestros padres en vista del cariz que tomaba la guerra en perjuicio del bando republicano y comenzaban los bombardeos de Valencia, capital, nos mandaron en el verano de 1938 a mis hermanos Luis Mariaster y a mí a una colonia, Alcoy, concretamente la colonia estaba ...como a unos dos kilómetros de Alcoy, ciudad... ...las señas de la colonia, sus señas eran... ...Gormachet de Torretes, Masía número 104... ...Alcoy, Alicante... ...recuerdo, como desde este lugar vi... ...veíamos, como bombardeaban Alcoy... <coughs> ...recuerdo, como si fuera ahora... ...cuando, cuando soltaban las bombas los aviones... ...primero se veían las bombas al lanzarlas... ...después un destello... ...seguidamente un silbido... ...y después las explosiones... ...recuerdo por la prensa... ...que eran hunkers y saboyas... ...solían ser tres o cuatro aviones... ...las baterías antiaéreas estaban en el monte... ...a unos 500 metros de la colonia... ...las baterías nunca dieron a ningún avión... En la colonia estuvimos hasta que terminó la guerra. Durante nuestra estancia en Masarrochos se construyó un refugio en el centro de la ciudad en cuya construcción participó todo el pueblo, entre, entre ellos mi padre. He de decir también que mi padre estaba muy delicado del estómago, ya estaba operado de estómago en Irún. Durante nuestra estancia en la colonia de Alcoy, Luis Agustín y María Esther, falleció nuestro padre. El 19 de enero de 1939, a las 13 horas, en la colonia de Alcoy, estuvimos ocho meses. Así transcurrió hasta entonces parte del drama de la tragedia de una familia, una madre con cinco hijos y sin y sin medios para subsistir. Para entonces el gobierno franquista dio una orden que todos teníamos que volver de donde habíamos salido. Así que un día al amanecer tuvimos que ir a Valencia capital. ...y nos metieron en unos vagones de mercancías... ...sí, vagones de mercancías... ...y así hasta Irún... ...tardamos tres días... ...recuerdo que en la estación del Zaragoza... ...estuvimos parados 11 horas... ...una vez en Irún... ...nos llevaron al frontón de ventas... ...donde nos dejaron... ...y ahí te pudras... ...arréglatelas como puedas... ...sin vivienda... ...ni ni a dónde ir... ...de ventas de Irún... ...fuimos toda la familia... ...tíos y abuelos... ...hasta la casa de una amiga... ...de nuestra tía Domi... ...en la carretera de Veovia... ...se llamaba Fermina... ...nos acogió durante unos días... ...en la tragedia... ...la tragedia continuó... ...sin trabajo... ...ni vivienda... Mi madre trabalando de interina, lavando ropa por las casas. 2012-2020 berrogeita lau, gerra eta erbestea bidazoan. Txingudi online irunero eta antxeta irratiak ekoiztutako irratza joa. Eusko jaularitzaren laguntzarekin.